De la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Pambí presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Hola, muy buenos días, un cordial saludo, queridos hermanos Radio Escuchas. Iniciemos esta mañana en oración, en conversación con Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta mañana de domingo, día de encuentro contigo en la Eucaristía, y como cada día de nuestras vidas, te damos infinitas gracias por permitirnos gozar de un nuevo día y de poder escuchar tu santa palabra. Así como la bendición de reunirnos con nuestra familia inmediata y con nuestros hermanos en la fe. Y lo hacemos con la certeza de que tú estás en medio de todo lo que hacemos en tu nombre. Quédate con nosotros, Señor. Danos tu bendición. Y que a través de estas ondas radiales muchos recibamos tu sanación, tu gozo, Y la esperanza que cada día será un día mejor para los que aman a Dios. Gracias, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo, con la Virgen María, en el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, querido radioescucha de su programa católico El Mensaje. Mi nombre es Estela Maris. Hoy, vigésimo noveno del domingo del tiempo ordinario, se estará proclamando en la liturgia de la palabra, en la Santa Misa, el Evangelio según San Lucas, capítulo dieciocho, uno al ocho, la parábola del juez injusto. El Señor relató la parábola del juez injusto para poner énfasis en la necesidad de perseverar en la oración y confiar en la misericordia de Dios. La viuda de la parábola no tenía a nadie que abogara por ella, pero insistió una y otra vez para que el juez le hiciera justicia. Los cristianos, en cambio, Tenemos al mejor abogado del mundo, que está constantemente intercediendo en nuestro favor ante el trono de la majestad de Dios. De modo que si la viuda consiguió lo que necesitaba de un juez injusto, ¿cuánto más podemos esperar nosotros de nuestro Dios, que es el Juez Supremo, justo y misericordioso? Pero hay que ser p e r s e v e r a n t e e insistentes en la oración. Pedir conforme a la voluntad de Dios y tener el pleno convencimiento de que el Señor nos escucha y nos guarda de todo mal. Hoy se celebra el Domingo Mundial de las Misiones. Qué admirable es el trabajo de los misioneros que van a lugares lejanos, inhóspitos y muchas veces hostiles a llevar la buena nueva de la salvación en Jesucristo. Pero no s o l o eso. Por lo general, ayudan a construir y atenderle prosarios, hospitales, orfanatos y hogares para ancianos, dispensarios, escuelas y hasta universidades, y en general llevan la ayuda necesaria para promover y defender la dignidad de los más desprotegidos. Pero a pesar de todo el bien que hacen, En muchos países son perseguidos, calumniados, rechazados y asesinados, principalmente por motivos religiosos, como sucede hoy mismo en países como Bangladesh, Corea del Norte, República Centroafricana, Siria, China y otros. Oremos con mucha fe y perseverancia por todos los misioneros. Que trabajan en lugares de peligro para que el Señor los proteja, les haga justicia y los libre de todos estos males. Amado Señor Jesús, en nombre de Santa Teresita de Lisiu y San Francisco Javier, santos patrones de las misiones, te pedimos por todos tus misioneros que hoy son perseguidos en muchos lugares del mundo, para que los fortalezca en su fe y en su dedicación. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos. ignorado por muchos、pero no d o r mí。Misionero predica、va contigo, dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. ミシオネル、ミカンとイニアコエドディテディヒステアティノーポーデシルエーセイ、イテフィスティムイレ jos ノテイボットスフィー、ポーバルラパー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 ミシ q u ロ a ア d ダ s por, por las tierras lejanas、olvidado por tantos、ignorado por muchos、pero no por mí. 「ミシ e r ル、predica、」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」「」」「」」「」」「」」」「」」」」「」」」「」」」「」」」」「」」」」「」」」」」「」」」」「」」」」」「」」」」」「」」」」」」「」」」」」」」」」 もう一度言ってみよう。 ミシオネロのオリディス。 Que ora por ti. Buenos días, querida familia de su programa católico El Mensaje. Hoy nos visita otro querido sacerdote de nuestra diócesis. Un hermano sacerdote que la comunidad quiere mucho porque se ha dado a querer. Un sacerdote que. Lo encontramos en todos los momentos difíciles, en los momentos alegres, ahí ha estado siempre presente. y Lo digo porque hemos tenido personalmente la experiencia con el padre José Cruzé. Hoy se encuentra el padre en la parroquia de Holy Name of Jesus y supimos y estuvimos en su celebración de sus 25 años como sacerdote. Una celebración hermosísima. Digna de un sacerdote como el Padre José. Padre José, bienvenido a nuestro programa de radio El Mensaje. Usted sabe que usted ya、muchas、ha estado、gracias. con nosotros algunas veces, pero de nuevo contamos con su apoyo, su ayuda y sus palabras. Bienvenido, Muy, Padre. Muchas gracias por esa acogida y por darme la oportunidad de compartir un poco esta experiencia después de 25 años de sacerdote y a los 65 años de vida. Pues compartirla con usted y con los hermanos Radio Escuchas que van a estar atentos a, a nuestro mensaje. Padre, yo tengo algunas preguntas que hacerle porque estoy segura que a muchas personas les gustaría、eh, conocer un poco su trayecto.、Eh, son preguntas que le hacemos a los sacerdotes porque queremos saber más de, de, de esa vocación tan hermosa a la que se han decidido seguir, ¿no? Y, y yo creo que vale la pena que nosotros sepamos mucho más, no solamente de verlos allí en la parroquia cuando los necesitamos, sino de su vida personal, qué piensan, cómo hacen, porque por eso los queremos, por eso los respetamos, Padre. Entonces, yo quiero preguntarle, en nombre de todo el equipo de, de nuestro programa de Radio El Mensaje, ¿por qué se decidió a ser sacerdote? Bueno,、eh, yo pienso que.、Mmm... No fue una decisión mía, fue una decisión del Señor. n o Yo sentí en algunos momentos de mi vida, en、eh, un proceso de años quizás,、eh, un llamado, ¿no? Que en los primeros momentos yo no lo, no lo asumí, no di una respuesta.、Eh, quizás no estaba preparado, no era el momento, ¿no? Pero en un largo proceso yo me recuerdo así contando、eh, mi experiencia personal. Un día en mi parroquia, en Colón, En la provincia de Matanzas, en la diócesis de San Carlos Borromeo en Matanzas, el padre Rogel de Montigny, que, era un sacerdote, que es un sacerdote misionero canadiense, en la sacristía me ...me habló me dijo: Oye, Joe, y porque a mí e mi pueblo la gente que me conoce de, de chiquito, de joven, me conocen por Joe. y Oye, Joe, yo y quiero que... que tú pienses cuando tú vayas a tomar una decisión de vida, hacer una opción en tu vida. Que incluyas también el sacerdocio, porque yo te conozco, él era mi confesor, era mi párroco, y sabía cómo yo me comportaba allí en la parroquia, en mi familia, en la escuela,、eh, cómo ayudaba en la parroquia en la catequesis de los niños, de los jóvenes. Y yo quiero que tengas esa, en cuenta esa opción del sacerdocio. Yo creo que tú puedes ser un buen sacerdote. Y mi respuesta en ese momento. Que era un joven, le dije: No, no, no, conmigo no cuente para eso. Yo me pienso casar y voy a tener una familia así, igual que mi papá,、eh, mi mami, y voy a tener muchos hijos. Y además, yo quiero ser médico, y, y ese es mi camino. Yo conmigo no cuente para eso. Esa fue mi respuesta en ese momento. Pero yo, cuando a, a, a reflexiono esto, yo me doy cuenta que aquellas palabras del Padre Roger, que era un santo sacerdote, Que, era un sacerdote, que es un sacerdote ejemplar,、eh, un misionero canadiense que nos dio siempre un testimonio de fe, de amor y de esperanza muy especial en nuestra parroquia.、Eh, esas palabras de él se me quedaron muy grabadas y me fueron,、eh, así como trabajando, fueron en un proceso、eh, de maduración y de conversión, fueron tomando forma.、Eh, En, en mi vida espiritual, y, y fue un elemento primario que me ayudó a mí en mi vocación. n o、eh, Ya posteriormente, bueno, yo seguí mis, estudi mis estudios y me fui a. hice el pre-universitario, hice mi, el, la universidad, me gradué de médico en el año 75, empecé a trabajar en el posgraduado tres años como médico. Allí en la Sierra Cristal y toda esa experiencia de trabajo en la, en la Sierra con los campesinos, con la gente pobre que vivía en aquellas montañas del oriente de Cuba. Después regresé a hacer el primer año de la especialidad, pero siempre con la fe. Yo siempre era miembro de la, de la iglesia, siempre、eh, rezaba, siempre tenía las escrituras con mucho aprecio y amaba mucho al Señor siempre. Y siempre en mi trabajo, pues tenía esa. Esa presencia de, de invocarlo, de rezar, de contar con él、eh, en mi trabajo como médico. Y bueno, me decidí a hacer la especialidad. Regresé al cabo de tres años a la Universidad de La Habana, donde quise、eh, empezar la especialidad en medicina interna. Hice el primer año, el segundo, después fui a África, Angola, donde trabajé dos años como médico. Y tanto esta primera experiencia de Cuba en las montañas como. En la, la experiencia de Angola, me fueron calando、eh, de una manera tan especial porque a, a, amo la medicina, me sentía realizado、eh, como médico en todo el sentido pleno de la palabra. Pero yo sentía que, que el Señor me estaba pidiendo algo más que ser un médico, y yo sé que los médicos es un sacerdocio también y、eh, demandan mucho sacrificio,、eh, mucha ciencia. Eh, pero yo me he dado cuenta que, que el, el médico no podía llegar al, al lugar del corazón del ser humano, de la persona, de todo hombre, de toda mujer. El, el médico no podía llegar a esa intimidad, a esa realidad del hombre, donde bullen, donde hay tantas miserias, donde hay una, una, un sufrimiento y un dolor tremendo. Y, y yo me fui dando cuenta, yo, el Señor me fue convenciendo. De que como sacerdote yo podía ayudarle a él mejor, podía servirle mejor, y que ya con el, el aval que tenía como médico, pues eso me iba a, a ayudar sobremanera a entender a la gente, a comprenderla, a, a poder buscar mecanismos para ayudarlos en el orden espiritual, en la promoción humana, en la, en la fe, en acercar a la gente a Jesús. Y, y eso fue un, un proceso. Yo no puedo decir que h u un momento, sí. Culminante, donde. Pero cuando ya yo terminé, regresé a, de África, me incorporé a la especialidad, haciendo el, seg, el segundo y el tercer año de medicina interna, y me pongo a averiguar. Y con, si yo terminaba la, la especialidad, tenía que trabajar cinco años para pagarle al Estado los gastos de la especialidad. Entonces yo hablé con, con mi obispo y le conté lo q u e estaba pasando. Yo estaba muy inquieto. Y, y, y notaba que lo tenía todo, pero me faltaba algo muy importante en mi vida. Estaba logrando todo lo que un joven médico podía、eh, aspirar en aquel ambiente, pero notaba que me faltaba algo, que había、eh, una carencia, había como un vacío, algo que, que, que yo no estaba llevando a cabo. Y el obispo me dijo: Bueno, mira, eh, José, eh, haz, vete a un retiro y vamos a ver qué pasa. Y efectivamente fui a hacer un retiro donde era、eh, en Peñalver, en La Habana, en una casa de retiro que tienen la, las hermanas salesianas en Cuba. Y, y fue el director de ese retiro, el, el que después fue obispo auxiliar de La Habana, Monseñor Salvador Riverón. Él todos los días venía, me daba las pautas de retiro, y yo pues hacía todo el día de silencio, de recogimiento y de reflexión allí, en aquel lugar tan bello. En esa casa de retiro de, en Peñalver, en las afueras de La Habana. Lo cierto es que al tercer día ya yo estaba tumbado del caballo, como decimos los cubanos, ya estaba, ya estaba claro, ya veía con claridad lo que estaba pasando y lo que el Señor quería de mí. Y ya de bueno, bueno, seguí el retiro hasta el final, hasta los diez días. Y cuando、eh, llegué a ver al obispo de vuelta, le conté mi experiencia y él fue q u e me dijo: bueno, Yo creo que sí, que si ya estás maduro, estás listo para eso, pues、eh, pide tu baja docente y laboral y vamos para el seminario enseguida. Y me recuerdo que entré al seminario un día 8 de septiembre, que es el día de la caridad del cobre, la patrona de los cubanos. Y me había graduado de médico el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada. Y en ese proceso, aunque en mi casa, mi familia, sobre todo mi mami, tenía siempre devoción a la Virgen de la Caridad, tenía su, su repisa allí en el. En su cuarto, donde tenía una imagen de la caridad con su velita. Yo aprendí en el colegio, de los padres canadienses también, el amor a María, pero no tenía eso así tan.、Eh, fui descubriendo en ese proceso que, que María se traía algo conmigo, que ella, que ella quería、eh, de mí algo para su hijo, ¿no? Y lo fui entendiendo así, y, y mi devoción a María, pues,、eh, llegó a un clímax, a un umbral、eh, muy favorable, muy propicio. Y, y entendí que ella era mi madre y que si yo era sacerdote, iba, ella me iba a estar acompañando, me iba a estar cuidando y me iba a proteger bajo su manto、eh, a favor siempre de, de su hijo Jesús, el, el único, eterno y verdadero sacerdote que es Cristo el Señor. Y así, bueno, pues entré al seminario, estuve estudiando en el seminario de La Habana de San Carlos, Borromeo y San Ambrosio y. Hice todo a mi teologado, me quitaron algunos, algunos años de, del filosofado porque ya tenía la carrera de medicina. Y entonces,、eh, el día 25 de julio de 1988, en la parroquia donde yo me crié, en Colón,、eh, mi obispo me ordenó sacerdote,、eh, las manos de, un, me impuso las manos y me ungió, un señor Mariano Vivanco. Un obispo santo, bueno, muy querido, y, y allí en la parroquia donde yo, me había, donde yo había crecido, en Colón, San José de Colón, donde posteriormente después fui 12 años párroco. Pero bueno, allí me ordenaron sacerdote, y ya este año pasado, digo, este julio pasado,、eh, cumplí los 25 años de s a c e r d o t e Y Y o ahora uno mira para atrás. Y me parece mentira, me parece algo increíble que el tiempo se ha ido tan rápido y, y yo no me pienso retirar. Yo tengo el lema de seguir sirviendo e l Señor mientras me dé salud, que tenga cabeza, mano, pie, que pueda yo ser útil. Pues yo no me pienso retirar y, y eso lo he aprendido de Monseñor Román,、eh, un sacerdote cubano que llegó a ser obispo auxiliar en Miami, en la arquidiócesis de Miami, que fue el、eh, que fundó la Ermita de la Caridad. Yo lo conozco a él desde que yo era niño, porque él era prefecto de disciplina en el colegio donde yo estudié, en el colegio Padre Félix Varela, y desde entonces lo conocía. Y ya de adulto lo visité varias veces, y、eh, alguien muy querido y un testimonio para mí de, de sacerdote. Y como él me decía, yo me quiero morir trabajando, y yo aprendí de eso, yo también me q u i e r o morir trabajando, y así el Señor se lo concedió. Vamos a ver si el Señor también me concede a mí ese privilegio de morir trabajando para Él y, y seguir trabajando por el Reino, ¿no? Eh, eh, trabajando por, por, la,、eh, por, por el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, con humildad, con espíritu de servicio, con, con alegría,、eh, seguir ayudando a las personas para que conozcan a Jesús de la mejor manera y puedan vivir esa, esa conversión, ¿no? Que, Que todos tenemos que vivir, ellos como laicos, yo como sacerdote, que tiene que ser constante y perenne, y con alegría, con entusiasmo, con amor, con fe y con esperanza. Padre, usted ha hecho un resumen tremendo de varias preguntas que teníamos para usted, pero creo que ha contestado como ocho preguntas de las que teníamos. Bueno, entonces, obvielas. <risas> Padre, ¿sabe una cosa? Cuando usted decía usted que usted va a estar hasta el final, porque.、Eh, pero usted todavía, yo digo como San Pablo, Eh, sí, es bueno estar con el Señor, pero usted tiene todavía muchas cosas que hacer en este mundo. Sabemos que está sirviendo muy bien a la comunidad y lo necesitamos, Padre. Así que no pensemos, gracias, en, muchas gracias. En, no pensemos en esa parte. Padre, una pregunta que, que usted pasó así un poquito por encima, pero que se nos quedó a nosotros y nos gustaría. Es una pregunta un poquito. Eh, ¿Cómo decirle? De, de, de querer saber más de la cuenta, como decimos nosotros, ¿no? ¿Tuvo pues, alguna novia, pues, padre? Eso es, eso es curiosidad femenina. <risa> bueno, yo sí, yo tuve dos noviecitas.、Eh, una durante la escuela, la secundaria del p r e que era n una muchacha de mi pueblo.、Eh, voy a decir el nombre porque no creo que fue una cosa buena, muy bonita.、Eh, Georgina. Pérez de la Torre, actualmente es una doctora que está casada y tiene sus dos hijas. Y yo fui que le bauticé sus dos hijas, o sea que、eh, nos dimos cuenta, ella se dio cuenta más que yo de que yo podía ser sacerdote y ella no quiso. Nos queríamos mucho, pero éramos, era un amor muy lindo, muy, de mucho respeto, de mucha pureza. Y, y bueno, cuando decidimos terminar con el noviazgo, ya en la universidad, Pues seguimos siendo buenos amigos. De hecho, cuando ella se casó、eh, y tuvo sus hijas, ella siempre me lo contaba y hablaba conmigo y me lo llevó las niñas de pequeñita a Colón, porque ella vivía en La Habana.、Eh, y yo, ya de sacerdote, pues tuve el privilegio de bautizarle a una y a la otra,、eh, allá en la parroquia de Colón. Y las relaciones de amistad, ¿no? Eh, eh, eh, su esposo actualmente es un médico también de c a l i x t o García de La Habana. Eh, que estudió, igual que ella, anatomía patológica. Y Carlos, muy chévere, una persona muy excelente. Y yo creo, hace mucho tiempo que no sé de ellos, pero espero que estén muy bien, muy felices, porque eran una pareja muy bonita y, y mantenemos una, manteníamos una amistad bella. Y yo creo que eso, bueno, eso fue así. Después intenté, tuve otra novia por segunda vez. Pero no era católica, era de origen bautista. Y、eh, yo visitaba la casa, hablaba con ella y salíamos algunas veces, pero、eh, aquello fue un poco tormentoso porque yo me daba cuenta de que、eh, ellos todos pretendían de que yo tenía que hacerme bautista para poder、eh, pretender a la muchacha y ser su novio, ¿no? Y, Y yo iba a los cultos con ellos, todo, pero allí nunca dijeron nada que me, que me afectara mi fe, nada que me, que me pusiera a mí en, en necesidad de cambiar, porque yo me sentía como católico muy pleno, muy seguro de la sana doctrina de la iglesia. Y aquello para mí era una liturgia de la palabra, de estudiar la Biblia, de cantar, y no, de ahí no pasaba, no lo veía como otra cosa. Pero sí, ellos pretendían de que yo cambiara, de que yo. Dejara de ser católico para s e r y eso decidió que yo、eh, no, no siguiera. Una buena muchacha、eh, y muy bonita, pero yo, no, yo pensaba que eso iba a ser un problema porque tenía varias amistades con esa situación y, y, y eso crea un conflicto. Hay que tener mucha madurez espiritual para que eso, un, una pareja de, de distinta,、eh, tenga una. Una vida bien armoniosa y cuando vienen los hijos, cómo se complican las cosas. Y a mí eso no me.、Eh, no, o sea, me mantuvo así un poco a, a, a, con mucha、eh, cautela, ¿no? De no lanzarme, porque después、eh, yo creo que la felicidad y la armonía de una pareja depende de muchos factores y para mí es muy importante también el factor religioso. Pero nunca, aún teniendo la noviecita, nunca. Mi fe se vio eh, dispersa. Eh, nunca aquella preocupación que me habían sembrado y mis experiencias de trabajo,、eh, donde yo descubría que, que Dios me quería para algo más que, que ser un, un, un médico, pues eso siempre estuvo ahí bullendo i hasta que se fue como clarificando y, y, y llegó a lo, que, a lo que llegó. Padre, usted dice al principio, cuando le hice la pregunta, que, que era. que es una, una pregunta indiscreta, pero sin embargo, ocurrió de curiosidad. Yo la veo indiscreta、no, sí, y usted no, de curiosidad. Yo, yo, no, yo, yo, yo no dije indiscreta, yo dije de curiosidad. De curiosidad. Bueno, yo curiosidad la... femenina, porque las mujeres son muy、Exacto. curiosas. La que dijo que era indiscreta era yo, ¿Sí? porque yo me s e n t í indiscreta preguntándoles. No, no, eso... Pero lo que veo es que es una pregunta que nos hace comprender que la vida da muchas vueltas y que en los caminos de la fe. Eh, Dios trabaja de distintas maneras. Por ejemplo, la mayoría de los sacerdotes pueden haber pasado por el mismo、mm, camino que usted pasó con su novia, con su pensamiento de seguir. Entonces, eso nos hace ver que ustedes son tan normales como otras personas que lo único que, que tienen, di, dicen un sí al llamado del Señor profundo, conciso, como usted dice, esa palabra la, la usa mucho usted, conciso. Y sirven al Señor hasta, hasta cumplir 25 años que usted está cumpliendo. Así que creo que es algo que las personas deben conocer de ustedes, los sacerdotes, lo que dejan, lo que dejan para seguir al Señor. La vida que nosotros,、ya. por ejemplo, los laicos, tenemos normales. Bueno,、eh, tengo otra pregunta, padre.、Eh, creo ya sería para terminar este segmento.、Eh, ¿Siente soledad siendo sacerdote? Bueno, eso. Yo no sé, otros curas que h a b han dicho de esta pregunta, pero yo le s voy a decir mi experiencia personal. Eso es muy interesante.、Eh, uno, yo tengo tanto trabajo, tanta ocupación, tanta preocupación, eh, eh, tanto aquí en Santa Juliana en estos 12 años anteriores, como este año y, y, y dos tres meses que llevo en Jolineo Jesús.、Eh, mi vida es constantemente de trabajo. Me levanto tan temprano para rezar, para, para celebrar la misa. Eh, todo el día con entrevistas,、eh, viendo enfermos en los hospitales, en los h o s p i t s en las casas,、eh, atendiendo gente en la oficina,、eh, día y noche, y、ah, también evangelizando en los funerales,、eh, todo. Yo, eh, eh, tan ocupado que cuando yo llego y caigo, ya llego a mi habitación después de haber rezado y todo el día, y ya llego a mi habitación,、eh, uno está tan cansado, tan cansado, que de verdad que no hay mucho tiempo m á s que para u n o y a encomendarse. Y dormirse plácidamente allí hasta el amanecer del día siguiente. Mirar la agenda y levantarse uno con entusiasmo para, para seguir、eh, el trabajo de cada día. n o、eh, Por ejemplo, los días que uno tiene libre, yo tengo, gracias a Dios, tengo toda mi familia aquí cerca. Y, y yo me voy siempre los fines, cuando estoy el lunes y el martes por la mañana, que son mis días libres, pues siempre me encuentro con mi hermana, que es la persona más cercana, y desayuno con ella, tomo café. Lo que sea, hablamos un poco de la familia, los muchachos, los sobrinos-nietos, que son muchos, de los demás hermanos, porque somos, en total somos cuatro hermanos y una hermana de crianza. Y cuando estoy、eh, en, en mi recinto, en mi apartamentico,、eh, es el momento que uno tiene para descansar, para rezar, para que nadie te moleste, ¿no? Entonces uno está allí tranquilo, lavando la ropa,、eh, cocinando alguna cosa, porque hasta he aprendido a cocinar algunas cositas. Soy un especialista en abrir latas de conserva y a preparar mi, mi, mi, mi, mis combinaciones ahí especialísimas. Y bueno, y rezando mi breviario, oyendo las noticias y, que, y tranquilo. Es un lugar que no hay tiempo. Yo no me siento solo porque siempre sé que el Señor está conmigo y lo tengo presente. Y ya celebro mi misa allí diaria, yo solo cuando estoy en las vacaciones. y n O s sea, é que uno siente algunos momentos de nostalgia, porque uno dice, bueno, si, que no es poner la mano en el arado y mirar para atrás. No, no es eso. Es una, es una realidad humana. Bueno, si yo me hubiese casado, hubiese tenido un m i s i d i o como yo pensaba hacer, pero el Señor me cambió el proyecto, como le pasó a María. María se iba a casar con José, iba a tener una familia y. y Y sin embargo, cuando el ángel la visitó, ella dejó que, que la enrolara a Dios en su, en su proyecto, que era un problema tremendo. ¿no? Entonces, yo creo que, que uno eso es humano, que uno、eh, siente, siente alguna nostalgia. ¿no? Pero eso no quiere decir que uno dude de su sacerdocio, que uno no tenga la alegría y, el, y la confirmación de, de que si en un momento determinado.、Eh, Se hubiera la, la oportunidad de volver a hacer una locción, una l opción nueva, yo estaría repitiendo mi l opción por, por el sacerdocio, por seguir siguiendo a Jesús, porque yo le doy gracias por estos 25 años, que han sido para mí una bendición y algo muy, muy bello, porque yo, yo me doy de, dando cuenta, ahora cuando miro hacia atrás estos 25 años, yo no soy el mismo cura que hace 25 años. La, la vida espiritual, El, ese estar en contacto con los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, también los bautizos, las confirmaciones,、eh, los matrimonios. He podido celebrar dos veces, gracias Monseñor Jerán Michael b a p a r i t o la confirmación me ha delegado dos veces para hacerlo. O sea que, que ese contacto con los sacramentos a uno lo va renovando, lo va santificando y, y lo, va, lo va ayudando a vivir esa conversión. Además, lo que estamos estudiando siempre, la vida de oración,、eh, el contacto con las personas, el trabajo pastoral, todo eso es algo que lo va a uno rehaciendo, lo va eh, eh, revitalizando constantemente. Y yo le digo, ese contacto con el Señor tan de cerca, tan íntimo, yo noto que me ha ido cambiando. Que yo, yo no soy el mismo cura de al principio, yo he ido cambiando. Y pa, cambiando para bien, claro está. Cambiando para lo mejor, ¿no? Y yo le doy gracias al Señor porque eso para mí es un privilegio inmerecido, ¿no? De que Él me quiera tanto y que me acompañe tanto y que me ayude en ese crecimiento espiritual. Bueno, Padre, se nos terminó este tiempo, pero vamos a tener otro tiempo la próxima semana. Padre,、eh, yo pude ser testigo de, de esa celebración que usted tuvo de los 25 años y de verdad. Que fue un gozo para toda la comunidad, lo mismo de Holy Name que de Santa Juliana, de, de todos los alrededores, porque allí habían todos los feligreses que usted ha servido durante todos estos años, estábamos allí reunidos para celebrar su fiesta. Y, y yo quiero、eh, pues、decirle a esa comunidad también ahora de Holy Name que escuchen este programa, porque aquí en este programa y el próximo van a conocer. Más todavía al padre José, porque nos ha dado una descripción de su vida、eh, tremenda, nos ha gustado mucho, gracias padre. Y como yo siempre he dicho, usted es médico del alma y del cuerpo. Muchas gracias.、Ya. Despídese, padre. Bueno, y... yo lo que quería decir, si me da un chancecito de, de la sorpresa que yo me llevé, porque yo no pensaba, yo no pasé aviso a nadie ni avisé a nadie. yo... Eh, allí en la parroquia sí lo dije porque quería que ellos estuvieran conmigo ese día, pero yo no pensaba, yo no pensaba que. i n c l u s i v e pedí el, el Trinity para yo hacer una actividad y me dijeron que no, que estaba dado ya para una actividad que yo no sabía qué cosa. n Yo dije, bueno, déme en el kiosco y bueno, también te damos en el kiosco para que celebre hacer un brindis n o después de la misa a las personas que vinieran. Pero yo oficialmente no hice, nada más que en el boletín de allí en la parroquia sí lo puse. Para que la comunidad se sintiera atendida, lo estoy invitando a una fiesta de mis 25 años para que me acompañe, porque necesito que la, re, la gente ore por mí y rezando por mí, están rezando por todos los curas, todos los sacerdotes. Y la verdad que la fiesta fue tremenda porque allí me encontré gente, bueno, la gente de Santa Juliana, de Santa Juliana estaban allí presentes, había gente de Royal Palm Beach, de Reina de los Apóstoles, gente de Santa Rita, de San Luca, de Sacred Heart, había gente de Santa Ana, había gente de San John Fisher. De San Ignacio de Loyola, de todo lugar donde yo he trabajado. ¿Y no fue de... en el kiosco, padre? ¿Eh? No fue tampoco no, en el no, kiosco. No, no fue en el kiosco, no, ni para nada, fue una tremenda sorpresa. <ríe> Habían personas que vinieron, hermanos, que vinieron de San Marcos Evangelista, de San Juan a de Arco y de San Judas Tadeo, en Boca Ratón, donde también yo trabajé en los años pasados en esas parroquias. Eh, bueno, eh, para mí fue una sorpresa ver tanta gente convocada allí sin yo haberles avisado. O sea que fue para mí. Una, un halago y una, una acción de gracia s muy, muy sentida. n o Había en el presbiterio seis sacerdotes, teníamos seis sacerdotes y cuatro diáconos. Y verdad que me, me, me emocionó, porque yo ni siquiera invité a los curas. Todo el mundo está en su problema, todo el mundo tiene mucho trabajo, y, y yo no quiero darle más dolor de cabeza. Este es un día de semana, le voy a complicar la vida a la gente. No, no, yo tranquilito aquí. Y bueno, seis sacerdotes y cuatro diáconos. Me, y un me... video fenomenal. Y entonces me hicieron un video de espaldas m í a que yo no lo sabía, de fotografía de mi niñez, de mi juventud, de, como médico, como cura. Y el padre Hernández me señaló: dice, padre, no te pusieron ni una fotografía, de Santa Juliana. d i g o bueno, pues, s a b e s cuál es el problema?、Eh, yo pensé, pero、pues、no se lo dije a él en ese momento. El problema es que la gente de Jolinay me dice: padre, tú tienes un, un cordón umbilical. Muy fuerte, que te ata a Santa Juliana. Tienes que irlo cortando poco a poco. Y yo me parece que eso en el subconsciente de ellos fue lo que los hizo que en el video no hubiese ninguna fotografía de Santa Juliana. Es la explicación psicológica que yo le doy. Pero yo le dije al padre: No, yo voy a, a buscar una fotografía, que tengo muchas fotografías de Santa Juliana, los 12 años,、eh, que las tengo muy bonitas, y vamos a hacer un, un arreglo y vamos a añadirlo, porque eso es parte de. De mi Padre, vida, se Todo eso fue producto del amor que usted ha sembrado, porque nadie puede recoger si no siembra primero. Entonces,、Bien. usted ha sembrado mucho amor durante todos estos años aquí, en todas las comunidades.、Eh, yo he sido testigo, de nuevo le digo, de todo eso. Así que usted se merecía esa fiesta y el Señor inspiró a todas esas personas para que fuera algo espectacular, yo diría esplendoroso, espectacular, digno de un sacerdote querido por toda la comunidad. Gracias, Padre, y gracias. de nuevo queda invitado para el próximo domingo. Y pedimos a los、uh, filigreses suyos, los de Santa Juliana también, que escuchen el programa. Que ese cordón umbilical, yo creo que va a ser difícil que se corte. <risa> <risa>、oh, Buenos días, bueno. tengan todos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. e s g a s t e ñ o s en mí. 私は、私は、私は、 よいおい、みこらさん、せよ、ばいかいせんよいと、よいもそけストアボ、せよ、てんごあんばいしょねら、こんせみあら 何て言うんだろう トランディスアセヨントランデスアセヨントランデスアセヨントランデスアセヨントランデスアセヨントランデスアセヨントランデスアセヨントランデスアセヨントランデスアセヨントランデスアセヨン 自分のため e 自分 n ために、自分のために、自分の d めに、自分のために、自分のために、自分のために、自分のために、自分のために、自分のために、自分のために、s 分のために、自分 e ために、自分の n めに、自分のために、自分のため e 自 a のために、自分のために、自分の a めに、自分のために、自分のために、自分のために、自分のため e 自分 e ために、自分の a め e 自分のため l 自分のた m に、自分のた e に、自 s のために、 どんどんどんどんどんどんどんどどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Tenemos, pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús por este camino nuevo y vivo inaugurado por Él para nosotros. A través de la cortina, es decir, de su cuerpo. Tenemos un sacerdote excelso al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala, lavado el cuerpo con agua pura. Mantengamos firmes la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de las promesas. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras, sin abandonar nuestra asamblea como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animándose tanto más cuando ven que ya se acerca el día. Palabra de Dios. Vamos a decirle al que está al lado suyo: no abandones la asamblea. Dígale por favor: no abandones la asamblea. Digamos el o p o s i t o r o entra al santuario. Dígale, entra al santuario. El santuario es donde hay protección. Santuario es donde tú vas a encontrar la defensa, la ayuda. Y al frente tenemos al sacerdote. Qué hermoso, como dice la carta. A los hebreos en esa lectura que hicimos del capítulo 10, versículo 21. Tenemos un sacerdote excelso frente a la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿Y quién es el sacerdote excelso? Jesús. Entra entonces al santuario. No abandones la asamblea. Pasa adelante, siéntate, ya llegaste. Hay gente que vive buscando y nunca llega. Como dice Diego Torres, ese no lo busquen en la Biblia. Ese es un cantante argentino. Sé que estás cansado de andar y de andar. Llegando siempre al mismo lugar. Hay gente que así anda en la vida. Ay, es que me, ha, me hace falta algo. Ay, yo quiero algo. Es que me siento solo. Es que siento miedo. Es que a mí me han hecho una brujería. A mí me han hecho un mal. Yo voy a buscar que me hagan una limpia, un encantamiento, un endulzamiento. Que me hagan un baño. Que me hagan. No sé qué anda buscando, hermano. Por favor, entre al santuario. Venga a la iglesia. Porque al frente de la casa de Dios. Tenemos un sacerdote excelso. La palabra sacerdote tiene varias raíces latinas. Es el sacerdot, el que nos da las cosas santas. Es el s a c e r d i c h e t el que dice las cosas santas. Es el sacerduchet. El que nos conduce por las cosas santas. El que nos pone al contacto de la riqueza de Dios. Y la Iglesia Católica lo hace a través de lo que llamamos liturgia. La liturgia son los ritos, son los actos públicos del pueblo de Dios. Teniendo al sacerdote al frente, mediante los cuales se recibe la riqueza y la gracia que Dios dejó en su iglesia. Voy a poner un ejemplo para que lo entiendan los niños. A ver, los niños. Dios es como una fuente. Por eso en la iglesia usamos el símbolo del agua. Dios es una fuente. Imaginen ustedes que está el chorro abierto. Abierto. Shh, una fuente. Una fuente de vida inagotable. Una fuente que corre. Y nosotros nos acercamos todos a la fuente. No sé si alguien recuerda. Cuando nuestros abuelos lo cantaban. Como el siervo que a la fuente de agua fresca va a v e s los anhelos de mi alma van en pos de ti, Señor. Y el coro. Señor, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven, Señor. Todos los que cantaron son mayores de 40 años. Señor, ven a nuestras almas. O algunos que le oyeron a su mamá o a su abuela cantando. Pero qué lindo se decía antes: Como el siervo que a la fuente de agua fresca va veloz. ¿Cómo ve el siervo? Los anhelos de mi alma van en pos de ti, Señor. Pero oigan, niños: El chorrito abierto. Fuente. Si uno se acerca con un vaso y lo pone abajo del chorro, ¿qué es lo que recibe del chorro? ¿Cuánta agua? Un vaso. Pero si alguien viene con una jarra y la pone abajo del chorro, ¿qué le da el chorro? Agua. Agua. Pero, ¿cuánta agua?、Oh, una jarra. Ya la midió el hermano. Ocho vasos. Pero alguien más listo viene con un tonelito, un tambo, un recipiente más grande y lo pone abajo del chorro. ¿Qué le da el chorro? Agua. Pero le da cuatro galones. Pero alguien dice permiso, pip, pip, yo vengo con u n cisterna. Y pone su manguera. ¿Qué le da el chorro? Agua. Pero le da una cisterna. Y cualquiera puede decir, uy, ese chorro es bien malo. Al otro solo un vaso le dio. Y a este le llenó tamaño tonel que trae. El chorro llena. El recipiente que traigas, si él está abierto ahí, h a y gente que entra a misa y sale de misa y vino con un dedal. Así, ¿saben ustedes lo que son los dedales? Unos cubitos así chiquitos. O mejor dicho, con un cartuchito de, de esos que hay en los lugares donde te ponen para que tomes poquita agua el cartuchito. Ese. Recipiente Y entra a la iglesia, a、uh, u Cartuchito. Y se va. Todo depende de lo que tú quieres recibir. Cada quien habla de la fiesta según le fue. Y a una le pregunta: ¿Qué tal estuvo la fiesta? Divertidísimo, hermano. Había una fiesta, bailamos, comimos, disfrutamos. Porque esa entró a bailar, a comer y a divertir. Y a otro llegó a la fiesta a sentarse. ¿Cómo estuvo la fiesta? Aburrido, m a n o Aburrido, claro. Eso va a pasar hoy. Hoy va a pasar igual. Cuando usted regrese de aquí, unos van a decir: Buenísimo. Estuvimos, pero feliz. Y otros van a decir: Fíjate que yo a dormir fui. Ahí estaba. Dios <risa> m í Voy a hacer una pregunta. ¿Dejó el buen samaritano riqueza en esa casa, sí o no? Sí. ¿Y para quién era? Para el herido. La hermana dijo: evitémonos la pregunta. Para nosotros, dice la hermana de una vez. Porque la pregunta que sigue: ¿y ¿quiénes y son los heridos? m b r e brinquémonos la pregunta. Respirar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14, 6. Décima octava conferencia carismática católica hispana, Diócesis de Palm Beach, noviembre 16 y 17, 2013, en el centro cultural Trinity Hall de la Iglesia Católica, Holy Name of Jesus. Te esperamos para este gran evento. Conferencistas, Reverendo Rodolfo Andrés Londoño, Reverendo Emilio Acevedo Vargas. Para mayor información, llame a los teléfonos 561-795-0837, 561-842-7542 o al 561-371-0496. Entrada: 15 dólares.